Días 7、eh, y 8, perdón, 6 y 7 se ha hecho el congreso general ordinario de, de toda la delegación de Azteca La Plata, que, don, en la cual se encuentran presentes más o menos alrededor de 120 delegados. Y bueno,、eh, es un congreso que se hace anualmente, donde se hace la presentación de la memoria y balance del año anterior. ¿no? Bien, y básicamente hay algunos lineamientos, por lo que veíamos publicados en algunos、eh, diarios, el tema del control en establecimientos sanitarios、eh, de trabajadores en negro y otros tópicos también pasaron,、eh, digamos, por ese congreso, ¿verdad? Sí, justamente hace un año atrás,、eh, nuestro secretario general, Pedro Borgini, había iniciado la campaña de que ya lo d e n o m i n a d a Registremos al Trabajador. Donde, bueno, hoy se presentó justamente el trabajo final, donde hemos detectado que en, en nuestra actividad será que el registro de trabajadores, o sea, la, la, el porcentaje de trabajadores no registrados está muy por debajo de la media nacional, hoy nosotros estaríamos entre un 7 y un 8%. Bien, ¿y hacia adelante cómo se sigue? Se sigue de la misma manera, ya con el mismo compromiso asumido. Tratándose de que ese 8% en algún momento podamos llegar a un porcentaje que sea cero o que no exista el trabajador no registrado.、Uh -huh. ¿En Olavarría, cómo estamos? Es, en excelentes condiciones, en la, en la misma medida que, la, que lo que dio el promedio de, de todo Axa La Plata, con de, la diferencia que nosotros sí tenemos un inconveniente que es el mal encuadramiento de los trabajadores de la sanidad. Hemos encontrado en algún establecimiento. Que corresponden por la actividad y por los que especifica el convenio colectivo, la tarea de los compañeros, q u están e en otra actividad. Pero bueno, con el diálogo, hablando con otros sindicatos, veremos si los podemos encuadrar donde pertenecen y si no, lo haremos a través del Ministerio de Educación. ¿Hay muchos en esa situación a q u í e n o la barría? Hay un geriátrico muy conocido, el geriátrico de l Armas Vizentina, con 30 empleados, y también tengo. Eh, bastantes consultorios médicos. Bien.、Eh, Mansur, bueno,、eh, no sé, además, si hay algún otro lineamiento como para、mm, precisamente establecer la actividad del de, de año que, que es, estamos transitando, ¿no? Hasta el próximo Congreso. No, el lineamiento básicamente es el mismo: o sea, mantenernos en relación, continua relación con, con tanto con los compañeros trabajadores. Como con los empleadores, mandar o n una b o d a de relación. Estamos iniciando las paritarias para、eh, el incremento c e r r a r i a l de este año. Se calcula que andaría entre un 25 y un 30%, pero son conversaciones que recién empiezan, o sea que no hay una fecha definida, pero creemos que para mediados de año va a estar. Y nada, seguir con la misma fuerza, buscando aquellos compañeros que hoy estarían en medio. O discriminados socialmente, digamos, pero nada más que eso, tu tuvimos un congreso excelente donde pudimos contar con autoridades de varios sectores, como el secretario general de la CGT de Archa La Plata, Carlos Quintana, intendente de La Plata, Pablo Obrera, nos acompañó en esta oportunidad y permito agradecerlo público también, también al, al doctor José María s e v e r i que estuvo con nosotros presente. Realmente Fue un congreso muy lindo.、Uh -huh. eh, ¿En calidad de qué concurrió el intendente de Olavarría a ese congreso? Invitado por Petro Secretario General, nosotros hemos trabajado en conjunto con el municipio en varias actividades, como fue en su momento y con el papá de José María,、eh, el tema de los barrancos y colonia de vacaciones para, para los a s i l i a d o s también en, en, en la campaña de registramos al trabajador. Hemos estado hablando con José por el tema de los geriátricos, por ahí denominados truchos, y también en lo que va a ser el futuro p e r i o deportivo o d del Cerratal Tageno Lavalía, a lo que el municipio se dio a l a c tierras, c i y a o y estamos en condiciones de decir que para fin de año, con el apoyo del municipio, en, en, en cuanto sería el movimiento de suelo, s y por ahí c o n t r a t a r o nosotros. Mano de obra municipal, poder tener para fin de año la p i l e t a el gimnasio y el proyecto que tenemos a h o r adelante. ¿no? Eh, recuérdenos dónde es que está. Está sobre la Avenida los Maestros, que para que la gente se ubique es la calle transversal al ingreso de la sociedad rural, 50 metros antes de llegar a, a la Vega del Arroyo. Bien, bueno,、eh, Hugo, aprovechando la presencia también de dirigentes políticos, como es el caso de Ese b e r y otros,、eh, ¿la posibilidad de hablar de algún tema justamente de esa índole, de índole política? No, no, no, eh, eh, tanto el, el doctor Ese b e r como Pablo Obrera, si bien hicieron su introducción política, no fue un lineamento exclusivo, sino que dieron un pantallazo de c ó m o v e r País.、Eh, bien, bien, Como nosotros、eh, tenemos una actividad que está bien, la salud hoy está bien en nuestra, en nuestra ciudad, en, nuestro, en, en nuestra provincia, porque así nos refleja los números que hemos demostrado, ¿no? Este, ellos lo ven, lo ven, lo ven. Bien. Bueno,、eh, Mansur, r、eh... o Más allá de, de esto que bueno, los ha encontrado ustedes en Mar del Plata, digo con dirigentes de toda la provincia,、eh, volviendo a lo que es aquí en Olavarría,、eh, bueno, ATSA integra lo que es la CGT, ¿verdad? Siempre sí, está sí, en ese e m p l e m i e n t o Nosotros estamos confederados dentro de la CGT a nivel nacional. Regional y provincial, por supuesto. Bien, entonces preguntarle ante esto que ya ha anunciado públicamente、eh, Arena de retirarse de la conducción una vez que concluya su mandato, preguntarle cuáles son、eh, sus aspiraciones particularmente. No, no, mis aspiraciones, no, no personales ninguna,、eh, sí a aspiraciones a nivel general. Yo creo que tenemos que, una vez por todas, formar una CGT compacta con todos los gremios. Que estamos en la lavadilla, salvando las diferencias, dejando de lado las diferencias que p o d a m o s tener políticamente, pero trabajando como CGT a lo que se debe、eh, dirigir la CGT, que es única y exclusivamente priorizar los trabajadores. Y bueno, y como bien lo dijeron acá, aquí en este congreso, podemos tener mil voces para adentro, pero siempre debe ser una sola, lo ¿no? que es la doble trabajadora. Bien, Mansur, como discurso está muy bueno.、Eh, en todo caso,、eh, suena una utopía, porque, puesto que desde que uno escucha a los dirigentes、eh, sindicales, todos aspiran a lo mismo, pero a veces es difícil de concretar.、Eh, no solo en Olavarría,、eh, desde luego, a veces en Olavarría se r e s p o n d e también a alineamientos nacionales en ese sentido. Así que desde el discurso, muy bien. En la práctica, ¿cómo se hace? Sí, justamente. A ver,、eh, llevando a la práctica ese discurso. Yo creo que en la b a r r i g no hay que, a v e q u e e s Una chapa de secretario general o de secretario adjunto, si no tiene una, una CGT conformada, no es absolutamente nada, o sea, el discurso tiene que de, de, lavarse a través de los hechos, y si no tenemos una CGT conformada, no podemos hacer absolutamente nada, es lamentable y avergonzoso, y, y en esto hago m e i a curta, Que no haya, hay, hayamos podido festejar el Día del Trabajador por tener dos o tres grupos de, de secretarios generales o de g r e m i o s dispersos. Yo en eso estoy totalmente avergonzado y arrepentido de que es c u o l de un año más pasó y no lo hemos podido dar al trabajador en la fiesta de c o s u m o de e Bien, ¿cómo analiza la conducción de arena? Muy bien y mal, miguel es una persona que, si bien tiene los. muy bien establecidos, es un gran defensor de los trabajadores, la única crítica que yo tengo hacia él es que por ahí no, no escucha o, o toma actitudes un poquito propias, no consultadas y bueno, se puede, le puede errar y le puede acertar, pero bueno, me parece que habría que buscar más consenso antes de hacer las cosas. ¿no? Eh, ¿Quién cree usted que sería el dirigente idóneo, no la barría, para conducir a la CGT o el sindicato idóneo? Yo personalmente no te voy a tirar un nombre porque sería prender una mecha. Yo lo que sí, como p r i m e r m e d i a me interesaría que todos los gremios nos sentáramos en una mesa, t e v o a repetir mil palabras hacia adentro, una sola hacia afuera, que busquemos el consenso y en el consenso saldrá la persona que tiene que ser. Le pregunto por q u e en algún momento la, la actual conducción había pensado en un dirigente, casi podríamos decir bastante novel,、eh, al menos desde lo público,、eh, que es el, el dirigente de las estaciones de servicio,、eh, Lucas Newbery. ¿Considera que sea la persona por ahí indicada, al no tener historia、eh, dentro del movimiento obrero, digamos, que pueda ser factible una figura así para conglomerar? Por supuesto que sí, si tiene el apoyo de todos los gremios. Y la voz de hoy sería la respuesta de todos los gremios. No tendría por qué no. e s o para que la, la CGT tenga mañana los 23 o 24 gremios, que no sea una CGT de 8, 3 o 39. Entiendo, pero cuando、eh, hay que tomar decisiones, digamos, no siempre hay que mirar lo que hace el otro. Primero uno decide y después ve si、eh, tiene que dar marcha atrás o cambiar la elección o lo que fuere, digamos. Por eso le pregunto: si tiene consenso, sí, dice usted, pero bueno, ¿usted le daría、eh, su apoyo? Más allá sí, de. Sí, sí. independientemente de lo que hagan los otros. Sí, sí, eso、sí, es más, ya se lo estoy dando. Perfecto, en ese sentido coincide con Arena. Sí, sí, coincide con Arena totalmente. c o i n c i d e con u o c r a c o i n c i d e con Chofero e y espero también coincidir con esto con Empleado de Comercio, con Imprenta y con l Aoma l a m o n í a Bien, le agradezco muchísimo este tiempo y que tenga buenas tardes. Gracias, igualmente.